Meccan etapa 24. Cuando el daño a los musulmanes intensificó al mensajero a algunos de sus compañeros para migrar a Abyssinia cuando la lucha es el rey justo.